Sintonizas la mejor música Radio Exit 106.4 FM Hola, ¿qué hay? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? en Radio Exit, en el 106.4 FM o en Radio Exit.com Hoy hemos comenzado el programa con la saxofonista de jazz fusión nacida en Holanda, Candy Dalfer y el tema que hemos oído se titula Heavenly City y seguimos con el pianista y compositor de jazz y smooth jazz nacido en Montreux, Suiza, Alex Buñón y el tema se llama The Long Crusader Esto se llamaba The Long Crusader, del pianista nacido en Montreux, Suiza, Álex Muñón. Y a continuación vamos con el guitarrista de smooth jazz nacido en un pueblecito de Nueva York llamado Niak, Chuck Loeb, el cual está casado con la cantante española Carmen Cuesta y lo que, lo que oímos a continuación se titula Just as. Un magnífico tema del guitarrista americano Chuck Loeb y el tema se llamaba jazz as Y ahora vamos con el saxofonista estadounidense de Jazz fusión nacido en Clarendon Hills, Illinois, Bill Evans, el cual permane permaneció cinco años en la banda de Miles Davis y grabó todos los discos del legendario trompetista entre los años 1980 y 1984. Hoy escuchamos su tema de título You Gotta Believe, Bill Evans. There we go. I want to bring up to the stage. From New York City, Mr. KC Flight. it out. dreamers we gaze at the sky and walk down the street with our heads up high some don't succeed no matter how we try but we'll struggle towards the goal until the day we die we got the attitude that nothing can't stop us we don't get discouraged don't try to knock us it it's the day we finally fail to win then just like the sun people rise again and this time we'll try even harder and maybe get one step farther we're almost there and we can't afford to ever look back to pull us down brother champions. You don't get Believe, el saxofonista yeah. americano, nacido en Clarendon yeah. Hills, Illinois, Bill Evans. Y en nuestro apartado de clásicos de Quien Dijo ya hoy tenemos a la banda norteamericana de Ritman Blues, Funky y Soul de Tulsa, Oklahoma, The Gap Band. Y os dejamos con el tema Early in the Morning. hey oh. Morning de la banda de Tulsa Oklahoma de Gap Band y seguimos con el pianista americano de jazz fusión nacido en Texas Roger Smith quien fue miembro de la popular banda de funky soul de Oakland California Tower of Power y hoy escuchamos el tema Working It Working It, del pianista americano nacido en Texas, Roger Smith. Y a continuación vamos a escuchar un tema del saxofonista de smooth jazz nacido en Londres, Paul Siltz Weimar, quien ha sido miembro de la banda británica de smooth jazz y jazz fusión Down to the Bone. Y vamos a escuchar el tema de título Lambeth Struth. Lambeth Struth, magnífico tema del saxofonista de smooth jazz nacido en Londres, Paul Siltz-Weimar. Y ahora vamos con la banda británica de Acid Jazz, fundada en 1985 en el barrio de Ealing, en Londres, llamados Brand New Heavies, y escuchamos su tema de título, Wall Keep Spinning. keep spinning de la banda británica Acid Jazz Brand New Heavies y seguimos con el guitarrista estadounidense de smooth jazz nacido en Kansas City, Missouri, Norman Brown, el cual es comparado por su forma de tocar con el gran guitarrista George Benson y hoy escuchamos el tema Better Days Ahead nada más. Nos dejamos con Norman Brown y el tema Better Days head Y nos vemos la semana que viene, ya que este viernes no hay programa, por ser Semana Santa. Así que nos vemos el miércoles que viene a las 6 de la tarde, como siempre en Radio Exit, en el 106.4 de FM o en Radio Exit.com. Que tengáis una buena Semana Santa. Un saludo y hasta luego. Música